barra música Berriozar y Ratia. Donde aparte de escuchar el programa cuando a ti más te guste el día que más te convenga, también tienes las noticias más destacadas de la semana, la agenda de conciertos con sus respectivos carteles. También tenemos, por supuesto, videoclips y temas musicales. Todo ello en facebook.com barra euskalmusica, Berriozar y Ratia. Euskalmusica en las redes sociales, música en Facebook. Hoy jueves vamos a tener un programa bastante, bastante musical. No tenemos entrevista, no tenemos agenda de conciertos, no tenemos noticias. Así que vamos a escuchar, entre otros grupos, a Víbala con su segundo larga duración, Gure Ero Jacken. También va a sonar la formación Glaucoma, que junto a Bad Sound System han sacado un LP, digámoslo así, de dos canciones. El álbum Sua Sainchez, hay que comentar que este disco viene en CD y viene también en vinilo. También escucharemos, como uno el álbum en directo de la formación Governors, el álbum Sugaryan. Y también escucharemos a Sky Ketan con su nuevo álbum Orekariaka. Y la última parte del programa la vamos a dejar, pues eh, para celebrar el 200 programas de este Euskal Música. Ya que hoy, 26 de mayo del 2016, Euskal Música cumple nada más y nada menos que 200 programas en antena. Así que la última parte del programa, pues haremos un repaso a los 200 programas de Euskal Música. Aparte, escucharemos algún que otro tema en acústico... ...de los grupos que se pasaron por aquí, por Euskal Música... ...en sus eh, diferentes entrevistas que tuvimos. Todo ello durante estos próximos 90 minutos... ...todo ello en el 100.8 en Berrio Zarisratia... ...en una nueva edición del programa Euskal Música... ...que también la puedes seguir en directo a través de internet... ...a través de Euskiplaza.net... ...clicando en el logotipo de la radio. Y si os parece vamos a comenzar el programa 200, este programa especial para Euskal Música con la formación Druk Rockets, banda que nace en la primavera del 2013 en Urroz Villa por miembros de Plan de Emergencia, que son Inigo y Aitor, y de Duquesa de Nalga, que es Asier. Con la inquietud de hacer algo diferente, se empieza a crear el grupo y fichando a Iñaki como batería. Tras un año, Iñaki se va y se encuentra Javi, con el que se dan varios conciertos y se graba la maqueta. en junio de El 2015 Javi se marcha tras la grabación Y tras unos meses se encuentra Aodei, el actual baterista De la banda, hasta la fecha Se ha editado Tempestades, producido por Josu Núñez, esta maqueta Cuenta con nueve canciones que reflejan La realidad del día a día Con una mezcla de rock alternativo Así que nos quedamos con ellos Nos quedamos con Druck Rockers Desde Urroz Villa Con esa maqueta de nueve temas Tempestades y con los temas La ruleta Y nada, con ellos comenzamos este programa especial, comenzamos el programa 200 de Euskal Música Sonando dos de los temas incluidos en La maqueta de esta formación de Urod Villa Druk Rockets, la maqueta Tempestades Los temas, la ruleta y nada Y nos vamos ahora con la formación viva la esta banda que está de vuelta Ya que el cuarteto formado por miembros De Aleguía, Ataun y Orio Acaban de editar lo que es su nuevo trabajo Discográfico, cuando no ha transcurrido Ni dos años desde que publicaran su primer Larga duración, Wasabi en 2014 Han creado y lanzado Su segundo álbum con el nombre de cure Gure Erojack, Víbala tiene muy de ambos elementos El Altaundarra Aichol Barandriaran y el Oriotarra Iñaki Gurru son los vocalistas, ambos Bert Solaris. El último también es guitarrista. Además de los trovadores, forman la banda los músicos Xavier Echeverría, Pichu al bajo y Yulen Goiko Echia a la batería. El elemento central de este proyecto, que tiene mucho que ver con los versos musicalizados, es la letra de las canciones. Nadie se escapa del fuego a discreción que proponen ni siquiera ellos mismos. La canción contrae Sanak, brutal repaso de las contradicciones que observamos en el día a día, o Erchainak, sarcástico himno dedicado a la policía de Euskadi, son claro ejemplo de lo que te vas a poder encontrar en este segundo larga duración para esta formación para Vivala. Nos quedamos con los temas, Suluak y Bye Bye Gishoncho. Batzuren sudur bizkorrak eta Zenbaitena oza balak Alderik alde mugitu ditu Erdoitze hartzeuden balak Oser moilari dioze duguno uso eta hotxo guztiek egin dute bazka bertan gozo argatik daude orain Ein beste potroso Idautzaren aurrea Horrendeseroso Obe du gaur ezbea Bitoles Se ti oí Aldebaldimba adó Hasta el ciclo Ta pesar Pesteren borroka hirrea, ai, ai, ai, ai, ai. Beraien aukera ezbaitu gidea, lasai, motel, lasai. Giga bere egin boditek gidea. Binen erretorikak asko dik du genian haitarene Ba L la formación Vivala nos con otra banda interesante e importante en el panorama de Euskal Herria. Hablamos de la formación Encore, que crece en el barrio de Recalde de Bilbo en 2009 y editó un EP de cuatro temas con el título Múltiplo Comuneta Co Chiquiena. En 2010 aparece el segundo EP, Satika y Chaile Comuneta Co Chiquiena y en 2011 el single Ser Garen. Tres cortos años, pero intensamente vivos y repletos. Cada vez que han subido a un escenario les ha reportado algo positivo. También hay que comentar que han ganado grandes premios, como por ejemplo el concurso de maquetas de Gastea, 2010, el concurso de bandas nobeles de Bilbo, el concurso de maquetas de Vizcaya Televisión, el Bandeleia del 2010, el concurso Baracaldo Pop Rock del 2010 o el Elloa Pop Rock en 2011. En core grabó, mezcló y masterizó su primer trabajo discográfico Factore Comuna en Beard estudios de Bilbo. Ahora regresa al panorama musical con lo que es su tercer trabajo discográfico grabado durante junio y julio del 2015 en los estudios Tío Lo he dicho de una formación que nace en el barrio de Recalde de Bilbo en el 2009 Y que ahora, lo dicho, regresa con este tercer álbum Dicen melodía, baile estribillos, raíces del rockcore melódico, aliciente armónico, ternura popera, locura dance Mucho de esto te vas a poder encontrar en este tercer larga duración ¡Nos quedamos con los temas! Serua y Gure Gawa, son ellos, son desde el barrio de Recalde, en Core Bat, gara, seru, er, begira Gorkputz bihotz bakarrean, bakarrean. Iru iztar uxo guia goten goiak. Labote izuriren artean, artean. Bostak dira Tagauak jada ez daukaz zentzurek Beguskia por tu teg bagertzen denean serua ekin du go Show I got a satean She don't mess up eche que ni tu portu tek ha ertzen denean ira koloreko zeruan dira gana ga Ibeldota Akeriz daiku Egu tegian Azkene Ekona Akeriz daiku the sky barrio de Recalde de Bilbo, en Core, nos vamos con Glaucoma, que junto a Bad Sound System han editado Sua Saint-Chan. Publicado por batson System y Glamcoma, es un encuentro entre dos hermanos. El fruto del trabajo conjunto entre dos compañeros que bailan alrededor de las llamas del reggae. Dos canciones que reúnen dos formas de crear música. La primera, Batac Vestetic, grabada y mezclada. En Bomberena, por Carlos Osinaga, cuenta con las colaboraciones de Ander Altuna y Eichol Moneo. En lo que se refiere a la segunda composición, el tema Visitsaren Ancherkia fue grabada en el estudio Gua de Irún y mezclada en el estudio M.I.K. de Vera por Michael. Dos canciones, dos grupos, dos puntos de vista, pero un solo objetivo cuidar el fuego del rigi y extenderlo por toda Euskal Herria. Se han juntado Glaucoma y Bad Sound System y ahí está este LP Shui con dos temas, los temas titulados Batak Vestetic y Visitsaren Ancherkia. zaiak aztuko zergulanei Dolosa Bilbo busen esei Gau hartan komandantein zenigundei Karai hartan beti bomar lehi Hamaika Euskal erin Agintzen DJ, hamaikak hamaika bi mila da sei Urte bat zugeroko pintxabaten Estepita batzaun argizkaia ematen Mikroa ikizin babaten, talako ezagitezen zik esaten Donozitik hotzet dukendozen Esan ditetza jakela sekulazten Taula gainen bianai dira batzen Honberoko suazta itzaltzen Usabaltzen bigera bat, bata beste ilotuta Erabat, festabat, bibideen katzeko erabat Kapitalista onboklat Berta da torta etorkizuna, argitzen ezpadeu Pertsonen iluna, bertson datituna Rigin bateizai gau eta iguna Okunak egun bat eta bi, nola ginen Reque ari, a tu beluai de repidari, pure gaines, sera che mate qua la macita qua beste va te beste bisone carina, la cosa che iese, cananadi, a zo bate da coque rabi, esta co no. tu a combere ne anciato di tu bula, que <tipateste> biote an <tipateste> euskalherri indartzen, reque <reggae> musica <tipateste> al cater, che dici che se la ha date, oh. dato indarrak batzen, su dik bi a ba, su dik bi a ba, su dik bat sorcel, herima che rima edo ditel, gurea lantzen la Berak menegudu agaltzen, go beru euskara doku mintzatzen balaki balakar mala forma nabin bana ban ban ban Ez dut arima batzen. Bata bada beste dikartzen. Ja, miña isozakartzen. Zako mata karten, bat zon erdita la ce pagato kagonza del carri dure decho abendu el murari batuta galduko sta engudari o dimite ke ni ke sta galegue singo duu mendiri ki chama bene sakensati astendo manchati membati bena charramos tu nulla bana zorrosta millen chegarri jarraitu doute lengari 22 se lo seguine ari alti mistak matematikan asta eitugo de vegun bahababi dura chua toro chamos zeru nuran perristuaka ishedi segi segi du seru serbatu batus gogor gogota roka auzi Batak bestetik hartzen, otzai beroak hartzen, gato zenak sortu dezahen, yee! Mundu bat gorro tointrabea, numbako bere jabea, blizitzaik gure gona zarrea, bakarik zenditzeien gizonta emakum komata paczao glau glau komata paczao glau komata paczi shua sa inte Kata Al dubu cono cojicando de durabil va son sistenca como son sistem bombero tinc cerura le cargara curpe de are burbu burbu susena le burbu ala en cabele su embatega si fare nan terquia señete ardu con paso en aterquia cau como atambato son sistem sen da caja ostico va consciencia i purenaia su embatega si fare nan terquia señete Es cuando el dictado cendirá, abre tus 울as tú te manches y no girará, pillo en pastura y dicte guilletan distira, se la pari o de llena se tican Da zio, sio, gregario Engregarío, bicenarerío falla falla escarrajo si que más tendicio, ocho cartal de azainco estupavío, brivatson serio biote tsuadarío, este bi plato tanta micron morota biok, ocho tarza y gananza con mi jacarío pure prova indarrabo supaice te mandío, se embatega, en si sorena terquia, señe que hardo, con cosa buena terquia, clauco mata batso sin tem, sen la calle izitzaren antzerkian zuei epe ardu konpasa buenaterkian gau bidiren norberaren zelatari nortzukaren azten ezten sundeari euritan den suitzali bat baino ez gara betetako mundu ontan zehar zenbat ispilu dato zaimat islada ezkutatzen direnegar euritan den suitzali bat baino ez gara betetako mundu ontan zehar zenbat ispilu dato zaimat islada ezkutatzen direnegar. Atunes va mutir, bisonta ma come gusti, Babylon no va parar, protesta che suci, urbe zeta ni cota, odena che s'è a cucitata, jagoteo mondo, justo pato pututamo sti, Atunes va mutir, bisonta ma come gusti, Babylon no va parar, protesta che suci, urbe zeta sonando la música de esta formación de Glaucoma y Bad Sound System juntos con este mini LP Chen, de dos temas que hay que comentar que está en vinilo y en CD. Y continuamos en la sintonía de 100.8 en Berriozar y Ratia en este programa especial, 200 programas de Uscal Música y lo vamos a hacer con un álbum en directo lo vamos a hacer con Governors que esta banda cierra un ciclo del grupo con la presentación de su nuevo disco Governors fue puesto en marcha durante 2006 en Arrasate y la excusa, intención, eran no perder su enlace con la química de los ritmos crudos. Governors contiene una buena dosis de serotonina para guardar la fuerza de las canciones en el sistema nervioso. Este disco en directo de Governors, quinto trabajo titulado Sugar Jan, CD y DVD ha sido grabado en la Sala Santana 27 de Bilbo el 24 de enero del 2015. Las mezclas y producción del disco se han efectuado en los estudios Igail de Usurvil. Como te comentaba, Governors edita su quinto álbum integrado Por dvd y ceden que se ha grabado en directo con el título sugara esta banda ha puesto en manos de sus seguidores por medio de una votación en las redes sociales de gobiernornos la posibilidad de elegir 10 de los temas que se incluyen en el dvd las canciones ganan en poderío bajo la supervisión y visto bueno de todo el mundo de gente que gira alrededor de gornos una banda compuesta por jo a la voz Jorge Moralbajo paco a la guitarra eloy Galán a la batería e ínigo su a la guitarra nos introducimos En este álbum en directo Y nos quedamos con dos de los clásicos Vértigo y Gioshtailu Auchiaka Estamos hablando de los temas en directo de esta formación Governors que después de editar este álbum Cierran un ciclo Y lo hacen, lo dicho, con este álbum en directo Titulado Sucaraya No sabremos nada hasta 2017 Donde yo creo... ...o eso espero... ...que saque nuevo trabajo de estudio... ...y de la formación Governors... ...nos vamos con algo más tranquilito... ...nos vamos con la formación la Larregui... ...una formación que surgió en el Valle Arratiano de Lemoa... ...en un principio como trío... ...pero al de pocos meses pues incorporaron... ...un cuarto miembro a la banda... ...en 2010 editaron una maqueta con 6 canciones... ...con dicha maqueta ese mismo año... ...ganaron el premio Audiencia de Gastia y Ratia... ...el primer disco largo lo editaron en 2012... Con ...con el título de Videa Dugu El Muga... ...el grupo ha realizado pocos cambios de componentes... ...sigue siempre su columna vertebral... ...en 2014 ganaron el concurso Band en Leia... ...organizado por Asque Fundacio A... ...en 2015 tienen su segundo disco Pantomima... ...extraña coincidencia... ...comparten local de ensayo... ...con los ganadores del Band en Leia del 2013... ...la Reggae ha grabado y mezclado el disco... ...durante abril, mayo y junio del 2015... ...nos quedamos pues... ...con este nuevo larga duración para esta formación... Para la reggae, el álbum se hace llamar Pantomima y de él te extraemos los temas Máscarac y Ero Alea. Música Música Música Zau lagaini lan, eskaldua retarik urrengo Dena eta ez dena une oro bere iztea. And I incluidos en este nuevo larga duración para esta formación para la reggae el álbum Pantomima los temas Más Karak y Hero Una banda compuesta por Íñigo Santos al la Bajo y Coros, Unai Santos a la Guitarra y Coros, Jokin Uriarte a la Guitarra y Coros y Markel Atucha a la Batería. Disco editado por el sello Vaga Viga. Y de la formación La Reggae nos vamos con un poquito de ska. Nos vamos con la banda Sky Ketan, que tras el disco Aoch Gabeco en Aotcha del 2014, publicado hace ya dos años, Sky Ketan vuelve con más fuerza que nunca a presentar su nuevo trabajo, Ore Kariak, del 2014. Un álbum compuesto por... 10 canciones que combinan melodía, ska, rock y reggae, entre otras... Todas ellas grabadas y mezcladas en los Estudios IGAIN de Usurvil Nada más empezar este nuevo trabajo discográfico Se nota que el grupo ha vivido Una evolución desde el disco Aotskabeco En Aotcha, en cuanto al sonido Los cambios están presentes, los ritmos Trumbas, la innegable presencia Del rock y hasta podemos encontrar Una canción con un toque swing En cuanto a las letras, pese a que Los temas que van aflorando sean Variados, se mantiene un eje común El equilibrio, Orekariak Es un intento de adaptación a una realidad que se presenta llena de conflictos nos vamos a quedar pues con este segundo larga duración, el álbum titulado Ore Kariak y de él te vamos a extraer los temas Maitasunari y el tema Iraganeko <muchas> aspektibarei baita zura Zutu batek kode sakolitzuke, ankarikade du gana korrika ere. Zutu batek kode sakolitzuke, ankarikade du gana korrika ere. Korrika ere. Benetakoa eta, Romeo behi materako bakarrik naizintuela, Yo digo, yo traigo contigo de la coa, la Zaboli incluidos en este nuevo larga duración para Sky Ketan. ya hay que comentar que a los dos años del inicio de la banda publicaron la maqueta de Sky Ketan en 2010, su primera experiencia de estudio. No obstante, la personalidad del grupo no se definió completamente hasta que salió a la luz Aotsh Gabeco en Aotshack, primera larga duración en 2012. Este disco les dio la oportunidad de visitar muchos lugares compartiendo escenario con grandes artistas de la talla de Manu Chau. Su último trabajo es un disco de 10 canciones que tiene como título Ore Kariak y Kedel Te hemos extraído los dos temas que te acabo de comentar Maita Sunari y el tema Iraganeko Y nos vamos ahora con ese repaso que vamos a hacer A los 200 programas de Euskal Música Hoy 26 de mayo del 2016 Euskal Música hace 200 programas Y vamos a hacer un pequeño repaso desde sus inicios hasta ahora Euskal Música también en las redes sociales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 Comenzamos el repaso a los 200 programas de Euskal Música en Berriozar y Ratia. El primer programa fue el 8 de septiembre del 2011 y la primera canción que sonó fue un tema de la formación del norte de Nazarroa Esían, dentro de su tercer trabajo discográfico Borroca Tu e Tairabasi, el cuarto corte del álbum Esin Aastu. Esta primera temporada tuvo 43 programas y concluyó el 5 de julio del 2012. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias y por los estudios se pasaron grupos como The Cuajo, Leiotican, Sutagar, para presentar sus discos, además de la formación de Irunia Gaurès, que estuvieron las dos chicas de la banda y se trajeron la guitarra y tocaron un tema en acústico. El 20 de septiembre del 2012 comenzaba la segunda temporada con nuevo horario, la primera de 7 a 9 de la tarde y esta segunda temporada de 9 a 11 de la noche. Segunda temporada que concluyó el 27 de junio del 2013 y en la cual os a conocer toda la actualidad de la música de Euskal Herria en todos sus estilos musicales. También en esta segunda temporada se pasaron grupos para presentar sus discos como Insomnio Crónico, Coast, Harry o Bad Sound System. 12 de septiembre del 2013 inicia de la tercera temporada de Euskal Música en Berriozar Ratia, que nos llevó hasta el 26 de junio del 2014. Dos especiales, el especial dedicada a Barricada, con motivo de su despedida en el pabellón Anaitasuna y el especial a la formación de Lecumberri Berri Charrak, repasando su trayectoria musical, además del programa número 100 de Euskal Música el 26 de diciembre del 2013. En esta tercera temporada entrevista a grupos como Espíritu de Contradicción, Ladislau, Se Satek o sea mais Nos vamos a ...hasta el 18 de septiembre del 2014... ...donde dio comienzo... ...la cuarta temporada... ...con nuevo horario... ...de 6 a 7 y media de la tarde... ...de jueves a jueves... ...hasta el 25 de junio del 2015... ...con un especial... ...a la formación del Norte... ...de Nafarro ASEAN... ...con entrevista... ...incluida al vocalista... ...a uno de los dos vocalistas... ...de la banda... ...Afrán... ...el 27 de noviembre del 2014... ...novedades... ...temas del recuerdo... ...agenda de conciertos... ...noticias... ...y entrevistas... ...a grupos como... ...Al Chatú... ...Esquean Cristó... Acord o Josuion y más Que se pasaron con guitarra y acordeón Y nos tocaron un tema en acústico Cantaba un gol Corrioba De revolución Araicoa Derritschiqui Politonek Sufridtun takuames Gaistoa Bendeu garipasaz diren murgilduta errepresioa Lortuz duten behin gobatez, estatura zuntzitzea Sortuz bide hartan ipinitzen ilusioa Da ul da gulai to namorde kalera zukeno lua Ora <risa> la farroa! A jure legeak, espaiolet guzazmatuak Due daiek nahi duten moldea, bide duzea dugu hazia Horrera gaudela da begira, guztiopatera zortua Duel muka independencia Gure legeak, espaiolet guzazmatuak Eta goduz nere Hau ezok demokrazia Baitauka usai zilkina Ez gintun zenuene jartu Boiane utxi diogo Berre zer grepikatu Ongide zaten entzor Zerrepublikat azioz dila Jaia goto tera haueto Au ezto bez demokrazia Bai dauka hutsaitzikia Y concluimos el repaso a los 200 programas de Euskal Música en Berriozar y Ratia con la quinta temporada, que es en la que estamos, una quinta temporada que comenzó el pasado 24 de septiembre del 2015 y en la cual hemos tenido especiales el 5 de noviembre a Oscorri, con motivo de su despedida a la Torture Rock Festival que se celebra todos los años en navidades el especial dedicado al sello discográfico GOR donde estuvieron Patch y Miquel presentando temas de su larga discografía y hablando del festival que realizaron en la sala central y también como cada temporada tuvimos la visita de grupos como Brigada Improductiva Carroña, Los MacGregor o Cates para presentarnos sus discos Este ha sido por encima el repaso que hemos dado a los 200 programas de Úscar Música en Berriozar y Ratia 100.8 FM. Hoy jueves 26 de mayo del 2016 cumplimos el programa 200. Gracias Esquerri Casco a los grupos, a las casas discográficas y por supuesto a ti por seguirnos al otro lado del 100.8 de Berriozar y Ratia cada jueves entre las 6 y las 7 y media de la tarde o el fin de semana en repetición en redifusión en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde o por hacerlo a través de las redes. A través de la página que tenemos en Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. El jueves 26 de mayo Euskal Música cumple 200 programas. Desde aquí queremos dar las gracias, Esquerri Casco, a los grupos Casas Discográficas y a ti por seguirnos cada jueves de 6 a 7 y media de la tarde en el 100.8 de Berriozar y Ratia. En internet en euskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio y a cualquier hora en facebook.com barra euskalmusica Berriozar y Ratia. Pues hasta aquí una nueva edición del programa Euskal Música, el programa número 200, programa especial. Recuerda que volvemos dentro de 7 días, será en el último mes de esta nueva temporada de Euskal Música en Berriozar y Ratia. Hasta entonces, un saludo, a disfrutar de la semana y lo dicho, dentro de 7 días volvemos para compartir contigo todo lo relacionado a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. <música>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 Mi estilo especial de palabras y ritmo uh -huh. Ahora vengo yo a cantar sereno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 el y Ratia en el 100.8 DFM